hola y bienvenido o oh, bienvenida a otra lección de español de SpanishPodcast.net. ¿Qué vamos a aprender hoy? ¿Con qué vamos a practicar? Hoy vamos a aprender español con una expresión bastante frecuente del español, dejarse las cejas. Además, es una expresión que se puede utilizar contigo. Estoy seguro de que tú te dejas las cejas. No te preocupes, no es nada malo. Después te explico el significado de la expresión y lo comprenderás todo estupendamente. Hemos creado este episodio por varios mensajes que hemos recibido preguntando por ella. El primer email que recibimos preguntando por dejarse las cejas nos llegó hace ya bastante tiempo, pero finalmente aquí está la lección. Espero que sea útil y que aprendas mucho con ella. Vamos a comenzar por las palabras que forman la expresión «dejarse las cejas». Palabras que forman la expresión «dejarse las cejas». La primera palabra de la expresión es «dejarse». «Dejarse» es una palabra formada por otras dos, el verbo «dejar» y la palabra «se». ¿Qué significa «dejar»? El verbo «dejar» se puede considerar un superverbo. ¿Por qué? Porque tiene muchos significados diferentes, y todos se utilizan con frecuencia. Si buscas el verbo dejar en un diccionario de definiciones español, verás que tiene veintidós significados diferentes. Además, se utiliza en muchas expresiones, e incluso se puede usar como verbo auxiliar. ¿Qué significa dejar? Voy a centrarme en el significado del verbo dejar que nos interesa para esta expresión. En el caso de esta expresión, el verbo está acompañado de la palabra SE. Esta palabra indica qué persona recibe la acción del verbo. Cuando se añade SE a un verbo, como en este caso, nos referimos a una persona genérica, a cualquier persona. En español hablamos así cuando esta persona no es importante o cuando ya sabemos de quién estamos hablando. También es posible que veas este tipo de verbos con otras palabras como me o te. Por ejemplo, si te digo voy a dejarme bigote, significa que voy a permitir que mi bigote crezca, que voy a tener pelo debajo de la nariz. En este caso he añadido la palabra me al verbo dejar. Esto indica que la persona que recibe la acción del verbo soy yo, porque soy la persona que está hablando. Si te digo, Manuel va a dejarse bigote, significa que Manuel va a permitir que su bigote crezca, que va a tener pelo debajo de la nariz. En este caso he añadido la palabra SE al verbo dejar. Esto indica que la persona que recibe la acción del verbo es una tercera persona. No hablo de ti ni de mí, Aunque la palabra dejarse puede significar permitir que algo ocurra, también puede significar perder. En el caso de esta expresión, dejarse significa perder algo. La siguiente palabra de la expresión la conoces muy bien. Se trata de la palabra las. Es un artículo determinado de tercera persona, femenino y plural. Este artículo mmm, se utiliza para introducir sustantivos femeninos en plural. Es una palabra muy básica, así que seguro que la conoces. La tercera y última palabra de la expresión es cejas. ¿Qué son las cejas? Las cejas son una parte del cuerpo. Las cejas son la parte del cuerpo que está encima de los ojos. Las cejas están cubiertas de pelo. Es decir, tienen pelo por encima. Además, las cejas tienen una forma ligeramente curva. Cada persona tiene las cejas de una manera. Hay personas que tienen las cejas pequeñas, personas que tienen las cejas grandes, personas que tienen las cejas anchas, personas que tienen las cejas estrechas, personas que tienen las cejas altas personas que tienen las cejas bajas, personas que tienen las cejas pobladas y personas que tienen las cejas poco pobladas. Tener las cejas pobladas significa que las cejas tienen mucho pelo. Tener las cejas poco pobladas significa que las cejas tienen poco pelo. Dicho esto, ¿qué significa dejarse las cejas? Te voy a explicar el significado de dejarse las cejas. Pero antes permíteme que te recuerde que en Spanishpodcast.net puedes conseguir nuestros audiobooks para aprender español. Puedes conseguir los audiobooks con los episodios del podcast. De esta forma puedes descargar todos los archivos mp3 y las transcripciones. También puedes descargar el aprendizaje descomplicado. Este es un audiobook en español para aprender español y para saber cómo aprender mejor. Si quieres ser un estudiante más eficiente, este audiobook puede ayudarte. Por último, también puedes descargar el pack de diálogos. Este pack está formado por diálogos y lecciones sobre la vida cotidiana. Puedes aprender, practicar y mejorar tu español con conversaciones del día a día. En las lecciones te explicamos todas las cosas interesantes de los diálogos. Además, puedes practicar hablando, participando en los diálogos. Hay más información en Spanishpodcast.net. Entra y pulsa el menú Audiobooks. Ahora volvemos a la expresión. ¿Qué significa dejarse las cejas? El significado literal de la expresión dejarse las cejas es que alguien pierde las cejas, que se las quita y las abandona. O también que alguien permite que el pelo de sus cejas crezca mucho. El significado real es mucho más sencillo, aunque cuando te explique el origen de la expresión verás que, en realidad, está muy relacionado con el significado literal. Dejarse las cejas es una expresión que se utiliza para decir que alguien está estudiando mucho. Usamos la expresión dejarse las cejas para decir que una persona estudia durante mucho tiempo. Si conoces a alguien que está estudiando durante horas y horas sin salir de su habitación, esa persona se está dejando las cejas. Como ves, el significado es muy sencillo, un poco raro, pero sencillo. Seguro que la mayor parte de las personas que usan SpanishPodcast.net para aprender español se dejan las cejas estudiando español, escuchando español y practicando español. Origen de la expresión dejarse las cejas. La expresión dejarse las cejas tiene un origen bastante curioso. Hace muchos años, antes de que existiera la luz eléctrica, las personas que estudiaban, los intelectuales o las personas que se dedicaban a los libros tenían que iluminarse con velas o con lámparas que utilizaban el fuego para dar luz generalmente eran lámparas que funcionaban con aceite o con otras sustancias similares. Como no daban mucha luz, estas personas tenían que acercar mucho la lámpara a sus libros y también tenían que acercarse ellos. Como, además, pasaban mucho tiempo leyendo o escribiendo, la llama de la lámpara a veces quemaba el pelo de sus brazos o de su cara. Literalmente se dejaban las cejas estudiando o leyendo. Es decir, perdían las cejas por pasar tanto tiempo cerca del fuego. Por este motivo, cuando alguien estudia mucho se dice que está dejándose las cejas. Alternativas. Esta expresión tiene algunas variaciones y modificaciones. Dependiendo de la región de España donde vayas, es posible que los nativos utilicen expresiones muy parecidas, pero diferentes. En otros países hispanohablantes también se puede usar esta expresión o las alternativas. Voy a explicarte algunas alternativas y variaciones de la expresión dejarse las cejas. Una posibilidad es decir quemarse las cejas utilizando el verbo quemar en lugar del verbo dejar. Yo prefiero utilizar dejarse las cejas, pero si lo prefieres, puedes decir quemarse las cejas. Tiene el mismo significado, estudiar mucho. En este caso la expresión hace una referencia más fuerte a su origen. Es posible que algunas personas digan dejarse las pestañas. El significado también es el mismo, estudiar mucho. La única diferencia en la expresión es que aquí utilizamos la palabra pestañas en lugar de la palabra cejas. ¿Qué son las pestañas? Las pestañas son un conjunto de pelos que están en el párpado. El párpado es el órgano que nos permite abrir y cerrar los ojos. Pues bien, si estudias mucho, también puedes decir que te estás dejando las pestañas. Igual que antes, también podemos usar el verbo quemar, es decir, puedes decir quemarse las pestañas. Otras alternativas existen aún más alternativas, pero estas expresiones también tienen otros significados. Por ejemplo, dejarse las uñas. Algunas personas utilizan esta expresión para decir que alguien está estudiando mucho. Sin embargo, el significado habitual de dejarse las uñas es trabajar mucho. Cuando una persona trabaja mucho decimos que se está dejando las uñas. Las uñas son una parte del cuerpo que está en el extremo de los dedos y que tienes que cortar de vez en cuando. Se usa esta expresión porque, si trabajas mucho, tus uñas se desgastarán y se estropearán. Otra expresión muy parecida es dejarse la piel. La piel es un órgano del cuerpo. La piel es el órgano más extenso del cuerpo humano. La piel protege el interior de nuestro cuerpo es recomendable cuidar la piel. Pues bien, si alguien ve que estás estudiando mucho, puede decirte te estás dejando la piel estudiando. Igual que ocurre con la expresión dejarse las uñas, la expresión dejarse la piel generalmente se utiliza para hablar de trabajo, se utiliza para decir que alguien está trabajando mucho. Es menos habitual utilizarla para hablar de estudiantes pero algunas personas lo hacen. Tú también puedes hacerlo si quieres. Todo el mundo comprenderá lo que dices. Practicar la pronunciación Vamos a practicar la pronunciación con algunas frases de ejemplo. Practicaremos eh, con las frases dejarse las cejas, dejarse las pestañas, dejarse la piel o dejarse las uñas. Repite las frases después de mí. Repetiré cada una. Dos veces. Intenta copiar la pronunciación y la entonación. Si no puedes hablar en voz alta, haz el ejercicio mentalmente. También te servirá. Vamos a comenzar. Mi prima se está dejando las cejas. Mi prima se está dejando las cejas. Otra frase, repite después de mí. Te dejaste las pestañas estudiando. Te dejaste las pestañas estudiando. Otra frase, repite después de mí. Cuando era joven, me dejé la piel estudiando. Cuando era joven, me dejé la piel estudiando. Y otra frase más. Repite después de mí. Mi hija se ha dejado las uñas. Mi hija se ha dejado las uñas. Perfecto. Espero que lo estés haciendo bien. Si tienes problemas, no te preocupes. Cuando uses la repetición y escuches varias veces esta lección, lo harás mejor. Y esto es todo por hoy. Espero que te haya gustado esta lección y que hayas aprendido muchas cosas con ella. Recuerda que si tienes dudas o quieres hacer alguna pregunta, puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestro email, a través de las redes sociales, o si tienes alguno de los audiobooks, en el foro de la comunidad. Y ahora que ha acabado el episodio, echa un vistazo a los audiobooks. Seguro que alguno es interesante para ti. Un saludo, mucha suerte y hasta la próxima. Ya ha terminado el episodio de hoy. Si tienes dudas o quieres hacer comentarios, puedes encontrarnos en Facebook, Twitter, Google+,